En Guatemala Alza de la canasta básica afecta a economía familiar e impacta microcomercios en Guatemala. El costo mensual de la canasta básica se disparó en Guatemala mostrando a finales de octubre un incremento de 68.21 quetzales, comparado con el mes de septiembre de 2021. Entre los principales productos al alza figuran los combustibles y los alimentos como la carne, frijoles, azúcar, entre otros. Herbert Reyes salió a las calles para recoger el sentir de los y las guatemaltecas frente a esta escalada de precios. Desde la pandemia eh, hemos tenido una crisis muy grande, no se puede comprar ya nada, la canasta básica ha subido el triple, eh, ahora con la subida del gas, ¿cómo nos va a ir? El, el pan está más pequeño, la tortilla está más pequeña y en las asuntos del mercado está más caro todo porque ellos tienen que pagar ta eh, taxi o camioneta, lo que sea, los buses están carísimos. Ya no se puede salir en qué vamos a parar, qué estamos pensando, dónde se va el dinero. En lo que quisiera. Hay mucha gente pues está que que tiene comodidades y los que no tenemos, ¿qué hacemos? Tenemos necesidad de vivir. Ya no se puede. Quisiera saber yo en qué vamos a parar. Buenas noches, pues aquí haciéndoles un pequeño comentario de que realmente cómo nos afecta la economía por la cual estamos pasando eh, yo me dedico a la venta eh, de comida, lo cual utilizo lo que es mi canasta, de la canasta básica tortillas con longaniza, con chorizo con pollo, eh, todo esto va acompañado de tomate, cebolla y chile pimiento eh, todo esto pues lógicamente se acompaña de, de bebidas ¿no? eh, la canasta básica ha subido realmente desde antes de lo que fuera la hecha del fiambre Lo cual ya venía afectando y con el asunto del fiambre pues se elevó más el costo de los precios, los cuales no han bajado. La verdad esto eh, a nosotros nos afecta directamente ya porque a los que nunca les va a afectar es a los dueños de las empresas de bebidas eh, y los dueños de pues grandes fincas o producciones, ya que ellos no ven ese ese cambio. A nosotros como pequeños contribuyentes y restaurantes pequeños sí nos afecta porque obvio le tenemos que subir el costo a cada platillo que, te, que vendemos a diario. La economía del país depende de tres rubros: exportador de materias primas Remesas y lavado de dinero La economía del país Favorece a los monopolios De bebidas, alimentos, gas y gasolina Aparte del saqueo De nuestros recursos minerales Y la destrucción de bosques y aguas Y por supuesto El saqueo financiero de la banca nacional y extranjera Las ganancias De todos los anteriores No son invertidas para el desarrollo del país Sino son trasladadas A Europa, Estados Unidos O paraísos fiscales Al pueblo se le están terminando las opciones de sobrevivencia, pero será el pueblo más consciente el que encontrará la solución para terminar con esta situación. La crisis económica, derivada de la mala gestión, administración y políticas públicas derivadas de la pandemia desde el Gobierno de Guatemala, está afectando a consumidores y microempresarios. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes.